de saludamos a todos en la radio Escucha que están en Red de Medios Comunitarios de la comuna de Paine. Saludamos en principio a todos los panelistas que damos vida a este programa Alta Tensión. Por supuesto que estamos aquí frente a Marcelo Núñez, Marcelito Núñez, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los auditores de la red de radios comunitarias. Ya comenzando eh, segundo martes, ¿eh? Segundo programa, claro segundo que pro sí. segundo programa, nos fue nos fue bastante bien. Nos escuchó harta gente el martes pasado, así que vamos estamos recién Estamos recién comenzando lo que se viene, después pues vamos muy bien. ¿eh? <risa> eh, Silva, ¿cómo está? Aquí estamos muy bien. Buenas tardes y eh, contento con result Ahora resultó ahora resultó a la, a la segunda tenía que resultar como no iba a resultar ¿no? <risa> eh, eh, eh, llegó nuestro invitado que era claro saludamos entonces también a nuestro invitado le damos la más cordial bienvenida a esta red de medios comunitarios de la comuna de Paine <risa> al alcalde Diego Vergara ¿cómo ah, está? Hola, hola, alcalde Miguel ¿cómo está ¿cómo está? El señor eh, el de tentación ¿cómo Aquí estamos todos, don Diego Herrera. Marcelo, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, comienzo. estamos, comien comien estamos, comien ¿cansados? 19 con 13 minutos, Diego, ¿no? 7 de la tarde con 15 minutos estamos en vivo en directo al aire de todo país. Usted ya tiene ya más o menos manejo ah, en el tema de los micrófonos. No, sí, eh, menos, no menos, no bueno, algo escuchando. algo se ha salido ¿Algo? por ahí. Ah. Sí, algo, <risa> algo algo lo, lo, lo he escuchado un poco reporteando. La noticia sí, es buena. Algo, algo, algo. ¿Te parece <risa> Susana si comenzamos con sí, eh, al bueno, tiro. eh dentro de de de las páginas sociales, eh, bueno, obviamente en producir un tema de alta atención, eh, tenemos acá a don Diego Vergara. Fíjate que me llega, eh, llega dentro de las redes sociales que dicen, he sido testigo de un abuso de autoridad que, como hace mucho tiempo no se presentaba, el lunes 9 de julio pasado, eh, maestros del municipio de Paine, por orden del director, señor alcalde, don Diego Bergarán, ahí un emplazamiento públicamente, concurrieron hasta el sitio número 36 Nueva Esperanza, sin mediar orden judicial, de por medio procedieron a desarmar una casa prefabricada, que ahí se encontraba la propiedad de don Francisco Lara. Yeah. cierto Un señor de la tercera edad que ejerce el oficio de zapatero, muy conocido en el sector por su impecable trabajo y que lamentablemente eh, convalece de un accidente cerebrovascular. Heredir concurrió personalmente el viernes anterior de los hechos ya relatados a comunicar al afectado que debía desarmar la casa que estaba emplazada en un terreno que según las autoridades pertenecía al municipio. Sin embargo, según puede constatar, el terreno pertenece a un particular que se lo seguió al señor Lara por lo que éste se encontraba en pleno proceso de regularización, gestión que no eh, no ha sido concluida por el, por el estado de salud a que le afecta a esta persona, ¿ya? El derecho a bataleo aparece en las redes sociales sí. y, aquí, y aquí ojo se, esta, se establece que este desarme se hizo sin orden judicial. Cuando tú yo le, yo lo leí, yo lo leí el día a ver hace como un una semana o no? Claro, cuando tú leí este tema, cuando tú leí que el alcalde fue a desarmar una casa no, de una eso... persona, claro, ¿qué opinás tú? claro Imagínate, claramente un abuso de autoridad espantoso, espantoso que el fondo un alcalde llegue, de demuelas esta casa, voy a sacar inmediatamente a esta persona que vive aquí, pero abajo en Twitter, perdón, en Facebook, estuve leyendo los Facebook, los leo todos, yo los leo todo, los leo todo y, y, y claramente yo me empapo de todo lo, lo que el fondo recoge las redes sociales y, y miles de opiniones y cosas así, si el fondo yo no estoy en una burbuja, obvio Claramente hay una persona que planteó el clavo y y el fondo me van a dar esa respuesta. Pero que cuenten toda la historia. Ojo, cuando tú planteé ese es el punto que el fondo llegué yo a decir, "Señor, a ver, les cuento. Esa casa está en un sitio que es propietario, ¿sabe cuántas personas son propietarias ahí? Como 70. En este momento 70 originales, quiere los que son los primeros, como se llama? Fundadores de la villa donde se llama el, el pasaje Jaime Guzmán. No estamos escuchando atentamente. <risa> Pero digo no Kayumman, sé ¿ah? Entonces, eh, se conjugó todavía. No, pasaje, miren, le cuento la historia. El pasaje Kaymman es una es un sitio en donde Llegaron los primeros... Pero tú estás diciendo, eh, pa, para ir recortando un poco el tema, ¿tú estás diciendo que en, en ese terreno viven más de 70 personas? No, no, no, pues no ese, espérate, ese terreno son propietarios de 70 personas diferentes. Ya, perfecto. 70 personas diferentes, entonces 70 personas diferentes en donde ellos, desde el año 2005, cuando yo era concejal, la señora María Quintero, que ojalá escuchando la María Quintero, que ahí la señora María Quintero tiene una guerra feroz contra... Esa persona que empezó a ocupar el sitio para una cosa bien noble, que era darle la vivienda a una persona que no tenía dónde vivir. En una esquina, en un retazo de ese sitio, Ariazo, de la Villa Jaime Guzmán, de la Villa Jaime Guzmán, que llamémoslo así, ¿ya? En ese sitio, que era una, una esquinita. En esa esquinita llegó la persona, pidió autorización, en bueno, algo algo súper loable dijo en el año 2000 y tal, hace, hace mucho tiempo atrás dijo, yo quiero ocupar esta esquinita, ¡viva nomás! Le dijo una de las personas, oiga, vive aquí nomás. La casa después se transformó, no en la casa de la persona original, sino en la casa donde la persona la arrendaba para los temporeros del verano para venir a... Se arrendaba para temporeros, se arrendaba para personas que venían a dejar temporeros. Después... Que nos la... estamos yendo por las ramas, señor. No, no, no, no, no, no, no, no, simplificar, no. ¿es terreno municipal, sí o no, según lo que haces el levantamiento dentro de las redes sociales? Es un terreno, digamos, es un terreno privado. Privado pero el fondo estamos haciendo inversiones públicas que viene el alcantarillado para la Villa Jaime Guzmán, en donde el alcantarillado claramente vamos a romper gran parte de ese, de, esa, de ese terreno y gran parte para poder instalarle a toda la gente del Jaime Guzmán el alcantarillado que viene de aquí a el año mediado del 2013. Por lo tanto, hay que preparar la cancha. La se misma esa casa. Espérate, espérate. sin autorización. No, no, no, pues sin no es sea... casa, espérate, por una eso pieza, por qué? eso por las ramas, Marcelo, por agua. eso voy por, por las ramas. Media... No, ni no si no es siquiera no sé para el terreno, es se está invirtiendo casa... por un tema de alcantarillado. Estamos que claros, la ya. gente que la gente lo va a respaldar. Mira, toda la gente de la vieja Jaime Guzmán que en alrededor, alrededor por lo menos unas 150 personas eh, el fondo es una casa abandonada que no tenía vidrio, que está con todas las puertas abiertas, estaba rota, está y se está lloviendo era una casa abandonada, abandonada, en un sitio eriazo abandonado, una casa abandonada, en donde la señora María Quintana me dice, por favor, queremos, nosotros nosotros estamos regularizando ahora con todos los vecinos y con toda la venia de ellos, para que ese sitio grande se transforme en la plaza y que queremos que la municipalidad construya una plaza, ¿ya? Nosotros aprovechando que el fondo, a través de bienes nacionales, regularizar, e inscribir, a nombre del municipio o a nombre de la Junta de Vecinos para entregarlo para que el municipio pueda hacer una plaza preparamos la cancha con una casa abandonada y cuentan la historia completa completa completa porque el papel aguanta mucho el Facebook aguanta mucho alcalde ¿sí? usted me dice que ahí no había cocina no había cama no había comedor nada, no había no, nada po, abandonada unos colchones había unos había, había, había, espérate Habían, no hay hay me que como, tema. habían como 30 colchones, que eran los colchones que permitía que los temporeros lo alojaran ahí, la casa abierta, los vidrios rotos, abandonada, se llovía. Entonces yo con la misma propietaria, en la mañana le dije, señora, va a empezar a hacer una plaza aquí, le dije yo. Le va a empezar a desarmar, ¿dónde le dejo los paneles? Y me dijo ella, eh, ya desarme nomás, me dijo, desarme nomás. Entonces, tú sabéis que a mí una de las críticas que realmente me hacen a mí es que yo no llego, no me pregunto y hago. Porque, como digo siempre... ¿Como un rago me... de autoritarismo? No autoritarismo, yo creo que acelerado. Ah, no, bien. prefiero que me critiquen por por hacer que por no hacer. No hay peor crítica que le digan, este alcalde no ha he hecho nada. Yo prefiero que me critiquen 100 años que digan, sabéis que este alcalde no le preguntó a nadie, pero hizo, hizo, hizo, hizo como loco porque el tiempo muy poco, cuatro años. Ahora, sube, ahora ahora don Diego... ¿qué, qué? Pero que cuenten la historia completa. No, sí, mira, si, si sí, mira, el, el tema del mecanismo Uf. de alta tensión significa súper claro. Yo sí. aquí solamente se lee lo que aparece en las redes sociales. Estoy súper tranquilo. Está, porque, imagínate, si, la idea, la idea es que el fondo de no, la gente diga vayan al pasaje a Jaime Cubán y pregunten por esa casa. Casa por casa. ¿Quién le va a decir lo contrario? Las 70 personas que vienen ahí le van a decir ok, perfecto, es lo que queríamos. Y el fondo a mí un, en, mi, en mi equipo claramente se puso nervioso, pero ¿cómo llegamos a hacer eso, compadre? ¿Y cómo está la gente ahora? Contenta, todo contento. Perfecto. Ahora ahora donde Ortega que eh, aquí es una situación que hemos también en, partiendo a analizar la situación eh, sanitaria de cierta forma que lo hemos conversado, se planteó ahora como un tema. ¿Qué está pasando con el tema de la recolección de basura? Hay, la basura, hay, mira, así así eh, si lo analizamos desde de, de cierto punto, de cierto punto de vista, tú sabes que el, te, el tema el tema de la recolección de basura son licitaciones abiertas públicas que se hacen no, no tanto en Paile, en diferentes municipios. ¿ah? Yo tengo entendido que aquí hay hay una cierta cantidad que más o menos se paga mensualmente alrededor de 25 millones, poco 25 millones, a, millones. A pro, aproximadamente. Sí. Sí. Eh, tengo entendido que el señor Marcelo ya no el, el que antiguo supervisor de ese, de ese no no está. Marcelo no. Yo, Marcelo no está. Aparece, pero, pero, espérate, aparece Marcelo, el señor Quintes, subió, subió de rango, ahora Marcelo tengo... está de jefe, más más arriba de, pa, INE, manda, ¿Por, qué, lo, ¿Por qué se está produciendo esta irregularidad? Dos puntos. El, el señor el señor el nuevo supervisor que está Eh, averiguando por allá, por acá, yo no lo tengo muy claro Tengo entendido que él es el funcionario municipal No, no, no ex funcionario municipal ex ya, ya, Y él está, él está sumariado por un tema De los fierros de no es ¿Cierto? un sumario. es una investigación claro. Claro. ya entonces que él... vamos a tocar después toquémoslo también toquémono. no si vamos a sí, es claro. es rápido este tema que estamos hablando claro. del tema entonces este caballero este caballero el ex funcionario que estaba trabajando ahora actualmente en la municipalidad que, que fue trabaja sumariado trabaja en CTS ya es, esa es mi pregunta entonces él pasa a ser el responsable no. porque tengo entendido que es el supervisor de terreno que está ejerciendo sí. mira ¿Han CTS, cursado multa ustedes por, por la irregularidad? ¿La semana pasada ya...? Le, la semana pasada la, le, le cursó una multa de 1800 hace una, hace 20 días sí. atrás, otra de un millón y tanto. hace Entonces, a ver, CTS tiene un contrato que parte el 2006, ¿cierto?, y que termina el 2012. Diciembre el 2012, ¿ya? 2006, 2007, 2008, 2009, 5 años, 5 años y tanto, más o menos, el, el, el tema de la azura. Termina el 2012. En este momento CTS yo la estoy tratando de tener ...con respiración boca a boca... ...y poder llegar a diciembre... ...de la mejor forma posible... ...a punta de estrés... ...de estrés... ...porque tenemos un contrato... ...que es súper antiguo... ...que ya tiene cinco años de vigencia... ...un contrato que se arma... ...sin proyectar que venía... ...Altos de Cantillana... ...con 700 casas... ...que venía José Calderón Miranda... ...con... ...200... ...200 y tantas... ...y que venía La vía de los Ríos... ...con 400 y tantas más... Bueno, ...500 y tantas... ...la idea es que... ...sin proyectar estas 1500 casas... ...que venían inmediatamente... ...después el 2009... ¿Te fijáis? 1.500 casas de un percaso. Después aparecen, y en el transcurso del 2009, a la fecha del 2000, 2012, por lo menos deben haber unas 400 casas más. Subsidios rurales, eh, range con la nueva la, el nuevo Villorrio de Rangue, con el nuevo Villorrio 24 de abril, con nuevo Villorrios, ya 400 casas más. Entonces llegamos ya a 2.500 casas más con un contrato antiguo que tenía, ¿sabes cuántos camiones tenía al principio CTS en Paine? Por contrato, 3 camiones. Nosotros implementamos un cuarto camión más. ¿Ya? pero una empresa que partió con camiones nuevos el año 2006 2005-2006 para camiones nuevo y ahora tienen 6 años ya de uso, esos camiones están rentados esos camiones están explotando y por qué agarro a Quintero, lo saco porque es un hombre de confianza, es una persona que tengo mucha confianza en él esta es una bola de nieve que viene pero, pero usted lo recomendó no, ah, pues, yo lo dice? puse ahí, yo le dije yo le dije al yo, yo tengo constantemente reuniones con el dueño de la empresa, que el señor Tiza y el señor Tiza a mí me pone puros píldoras píldora, no, oh, viejito, tranquilo, que ahora mira, el camión aquí, no, compadre, multa. Ya, compadre, ¿sabés qué más? Te voy a meter una persona de confianza, ¿para qué? Para que no me cuentís más. Entonces, cuando llegaron el, el teléfono, le digo, Quintero, ¿cuántos camiones tenemos hoy día? Eh, Entonces, cuatro. Tenemos tres. Tenemos llegó uno nuevo y me lo, lo contó entero bien, porque bien, se lo prestaron se lo prestaron no, y porque, porque yo le dije, ayer ya exploté y le dije, ya compadre, vos no me solucionáis perdonando la expresión, a ver, voy a cambiar tú, claro, no, si me, que tú un no me solucionas este tema de aquí a una semana le dije Tiza y se acaba tu contrato se acaba tu contrato, olvídate de renovaciones olvídate que te vas a hacer participar en, un, en una nueva licitación, olvídalo porque en el fondo, a ver, nosotros pagamos 21 millones de pesos mensuales a lo mejor tenemos que pagar 30, ojo Estamos pagando poco para lo que es una comuna completa. Somos 65.000 habitantes. Por lo tanto, estamos pagando 22 millones de pesos mensuales. A lo mejor que pagar 30. Pero el nuevo contrato, el que yo estoy armando ahora para esta nueva licitación que parte ahora, eh, la quiero hacer partir, la quiero tirar... La, bueno, las bases de sesión tienen que ser aprobadas por un montón de estamentos a, a nivel nacional. Voy a, en septiembre vamos a tener las bases para que en diciembre nosotros ya tengamos la nueva licitación lista para partir el primero de enero poco menos pero, del 2013 pero, pero tú, con seis camiones tú, tú, tú parece que es justo tú encuentras justo que la, la, la, la situación que están viviendo yo me, yo me, me siento considerablemente afectado porque son crisis de, otro, de la basura que la están, hemos... pero es constante ¿sabes qué? Sí. yo he llamado yo he llamado a este hombre yo lo he llamado sí y, y, y yo lo, lo preguntnto más que aquí es un tema de administración logística de la cabeza aquí no. hay un problema que quiere vender ¿Es que él no no no mira aquí se hay... está agudizando en comparación a otro tiempo yo sí. eso yoado mira Hay una cosa impor hay una cosa importante pa para terminar más o menos la idea. CTS se compromete a esta semana, a esta semana dejar relativamente todo regularizador, esta semana. No no el tema no es que Si el tema ya tengo reuniones con Tisa, ya, con el dueño. No, con padre, fin, no, métame cuatro camiones y no la sacar un parte. La semana pasada le pagó 1.000.000, 1.000.000, eso es parte tú lo publica, aparece en No, pero puedo, la gente lo puede pedir por la ley de transparencia, lo puede pedir. Por, por eso, eso es lo, para que la gente sí, que, que, porque que la gente claro, puede decir, "No, ¿sí? este gallo no hace nada", lo claro, no, oh, no, pueden decir, no, "Bueno, está ahí hablando por hablar", no "No, decir, si está, no ahí está", están, ¿está? lo puede pedir, sí, Perfecto. obviamente. No, eh, lo que sí, me preocupa sí, sí. a mí es Ay. que de aquí a diciembre, que es el periodo que se va a licitar, y usted ya reiterado en las, en las cobranzas de las multas, es la solución que le vamos a dar al, al conflicto de la, de la recolección de las no, fuerzas, porque lo que es reiterado encontrar, ver, digamos, no, no solamente en Paine Centro, sino que usted en las redes sociales se da cuenta que están subiendo permanentemente fotografías donde están denunciando es que, es que sí. en las distintas localidades Bien. se está produciendo este Pero problema. Pero no son Entonces, caos sanitarios, ojo, no son caos sanitarios, no, aquí nos encontramos todos ...de basura, llenos de ver ...claramente tenemos desórdenes en calle... ...ayer, en ejemplo... ...entré a Pérez Canto ...porque me meto yo siempre de frente a calle... ...entré sacando pecho, vaina aquí me metí por el Jim... ...me por el prescanto y el en está la bolsa de basura... ...listo... Okay, ...aquí agarré el, claro, agarré, agarré el teléfono... ...claro, agarré el teléfono... ...reventé el gallo CTS porque dije, ...el compadre, aquí estamos pagando para que me, tú me complais... ...bueno, ahora... ...bueno, para no... ...si el fondo aquí son crisis que ocurren en la basura... Acuérdense cómo terminó la última empresa que hubo en Paine, cuando termina cuando asume Don Patricio, el alcalde anterior y tuvo el cambio, tocó hacer el cambio a él. La última empresa terminó haciendo agua, con una crisis compleja con no recoger basura en, en toda la comuna y cuando entró CTS, CTS entró perfecto. Duró lo que duran los contratos, que en el fondo tres años y tanto. Pero esta es, la, esta es la crisis del término de contrato, la crisis que, pero ni siquiera es una crisis, ojo, analicen cómo estoy día Paine, hoy día lo recorrí completo, apunte reto a, a cómo se llama a los lo CTS, que tienen que tenerme todo perfecto esta semana, y le dije, compadre, y, y le dije, ¿qué solución quiere el alcalde? ¿Quiere que él eche una mano? Compadre, méteme 10 camiones, me importa, pero con otro vocabulario, y yo soy bien, bien arregatado para hablar y el fondo lo lo plantea que en el fondo tenía que solucionarme este tema esta semana y esta semana se comprometió y en eso estoy apretando apretando la cincha y puede llegar hasta el peor punto estoy prevendo estrategias que si se le pone chora CTS terminarle el contrato de la noche a la mañana y meter otra empresa y se acabó el problema ahí la gente le va a pedir paciencia decirle compadre metí una empresa nueva se fueron de corte estos gallos y, y ahora viene porque aquí no tengo los buenos Susana que en el fondo no tengo compromisos con nadie con nadie, y eso es lo que la libertad que da a lo mejor no sentarme a comer con un gallo no salir a hacerme amigo del gallo no de, de, de, de todas las empresas ya. que nos prestan servicio, no tengo compromiso con nadie no tengo ningún, así, si el día mañana se me pone esto, color de hormiga, yo estoy pa' qué como alcalde, para responderle a la gente, y, y no tengo ni un empacho de mandarse CTS la Punta del Cerro y meter no, otra empresa. Cole, eh, alcalde, una consulta respecto a esto, a mí lo, lo que menos me preocupa respecto al tema de la basura, es las multas, ¿Sí? ya, porque las multas se reemplazan con más trabajo Ya eh, un camión más eh, eh, qué sé yo acept claro. eh, pero qué pasa en, en, en el supuesto que usted termine mañana con lacts la ¿no? yeah, yeah. cts y nos quedamos una semana sin no el desembarco el desembarco no, no, no. tiene que ser a ver. Yo, a ver, yo estoy yo converso con empresas constantemente, hay varias empresas que ya bien han visto este tema, uh -huh. que no, ojo que no es una crisis sanitaria, ojo, tenemos gran parte de la comuna limpia, gran parte de la comuna al día. Pero algunos culto... días de la semana claro pero, sí, pero, porque pero, la mayoría de los no estamos plantear, fíjense eh, no, que no, no, eh, no espérate el, el, el por ejemplo después eh, la feria acá se instala y sí. lunes martes martes sí. en la tarde vino Tenemos recién el, a retirar y, lo, y, y, lo y aquí otro... estaba pero, pero importante horrible no, pero alcalde pero sabe específico. que yo lo quiero eh, sí. a la vuelta de una no. música porque lo quiero invitar a una no. pausa musical no. pero no. para que estemos viendo lo que me preocupa es que usted va a hacer una nueva licitación va a establecer nuevas bases y me gustaría saber el criterio que que va a aplicar Ojo, para esta es para esta nueva licitación. Supuesto, Nos que... invitamos a una vamos, pausa vamos, musical vamos, vamos y pausa. volvemos. Vamos, vamos, vamos.